A las 9 de la mañana y 8 minutos nos vamos a la Argentina para recibir al médico y profesor eh, emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, Roberto Robacio, que cada tanto tenemos el gusto de poder conversar con él. Doctor Robacio, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Hernán, Marcelo, un gusto de volver a comunicarme con ustedes. Bueno, lo mismo para nosotros, desde una Montevideo bastante fría, doctor Robacio, usted está en Córdoba, ¿verdad? ¿Córdoba capital? En Córdoba capital y con también bastante frío por acá, entre 0 y 3 grados casi todos los días. Oh, bueno, me, peor que, que nosotros, pero bueno, es lo que eh, se supone que corresponde a, a, a la estación en la que estamos, ¿verdad? Así es. Bueno, queríamos abordar, eh, profesor. Nosotros seguimos eh, los artículos que además usted tiene la, la amabilidad de enviarnos eh, sobre distintas temáticas, y por supuesto que el tema del trigo transgénico no, no es, no nos es ajeno en nuestro país. Hace ya varios gobiernos que van permitiendo el ingreso. De estas modalidades Incluso que generó en su momento La comisión eh, Interinstitucional que en nuestro país Aborda estos temas eh, Generó en su momento El alejamiento de la presencia de la Universidad de la República De nuestra universidad estatal De esa comisión porque no se tenía en cuenta Las observaciones De, de nuestros universitarios eh, Y por supuesto Que Argentina Como en otros temas eh, nos lleva a Nos lleva ventaja en tiempo en esto, ¿no? Eh, ¿Por qué eligió abordar este tema en, en, en los últimos artículos? En uno, por ejemplo, que se titula Trigo transgénico y después, como pregunta, doctor Robación. Bueno, el trigo transgénico es algo, es un actor que recién sale a escena hace poco tiempo y que tiene todas las características de repetir. La, la nefasta experiencia del de la dupla eh, sato Ajá, de glifosato eh, es quizás es, no estaría de mal recordar lo que es eh, la tecnología transgénica para el que el oyente que pueda no tenerlo muy claro sí. eh, dicho en palabras simples la tecnología transgénica puede actuar sobre organismos animales o vegetales con el propósito de eh, agregar o reemplazar o suprimir un segmento de ADN, es decir, un segmento de uno o más genes, lo que lleva a introducir nuevas funciones o diferentes funciones o puede anular una función. Esto dicho así, y como dicen muchos, es nada más que una herramienta y depende de cómo, eh, cómo se la utilice. Eh, en el caso del trigo transgénico hay un efecto en el trigo transgénico per se hay un efecto beneficioso Ajá. que es que el, las nuevas tecnologías la transgénesis en este trigo le da una mayor resistencia a la humedad al exceso de humedad o a la falta de humedad, es decir en terrenos en donde hay sequías o donde hay inundaciones este trigo puede funcionar muy bien Ahora bien, pasa si sobre ese efecto beneficioso se agrega un agrotóxico. Se va a repetir lo que ya conocemos desde hace muchos años en todo el mundo, lo del fenómeno soja-glifosato. Cuando la, laboral, la empresa Bioseres, junto con investigadores del CONICET, el INTA y la Universidad del Litoral en la Argentina. desarrollaron el trigo transgénico, quizás en una primera etapa no tenían intenciones de asociarlo con un agrotóxico. ¿Por qué? Porque solamente el trigo transgénico resistente a la sequía o a las inundaciones ya era una ventaja, es una ventaja muy grande, incluso desde el punto de vista económico, no solamente sanitario. Pero eso no duró mucho. El trigo transgénico se creó en el año 2017, se cultivó en Argentina a partir del 2020, pero ya en el 2019 ganó la codicia y se lo asoció a un producto, un agrotóxico que se llama el glufosinato de, de amonio, que según dicen los que saben más que yo, es mucho más tóxico que el glifosato. Entonces, eh, aquí tenemos eh, la repetición de un fenómeno, como ya mencioné, eh, similar o equivalente, y yo diría peor que la soja glifosato, ¿por qué? Porque la soja glifosato se utiliza básicamente, las, esa soja transgénica, para alimentar cerdos, o el algodón glifosato se utiliza para fabricar vestimentas, mm. ...pero la dupla trigo transgénico con un agrotóxico... ...lo vamos a tener en todos nuestros panes y productos farináceos... ...es decir que va directamente al consumo humano... ...considerándose que el trigo eh, es eh, el cereal más usado en todo el mundo... ...justamente para alimentar seres humanos... ...superando los 700 millones de toneladas anuales... ...o sea que es un problema serio... y del que prácticamente nadie habla todavía, porque, bueno, a los gobiernos no le conviene hablar mucho, la, a la ciencia habla, pero no se le escucha. Eh, los estudios sobre toxicidad, lo mismo que pasó con, el, con el, la soja y el glifosato, llegan a decir como nuestro, un, un eh, ilustre, entre comillas, ministro de Ciencia y Tecnología argentino, que llegó a decir que la... Soja glifosato, que el glifosato era tan inocuo como agua salada. En fin, estamos más o menos repitiendo las experiencias de hace ya muchos años de eh, los productos transgénicos adicionados a agrotóxicos. Eh, doctor, buen día, justamente le quería consultar usted lo estaba diciendo en estas últimas palabras ese trigo HD4, glufosinato eh, ¿hasta qué medida hay un control desde la ciencia e información a los gobiernos correspondientes? porque evidentemente más allá de, de lo que es este, la parte comercial de los gobiernos, estamos hablando del tema de salud de la gente ¿qué pasa con la ciencia? ¿qué, qué, qué muralla separa para la información necesaria que tiene que ser vertida? ¿por qué no lo hace? Bueno, eh, como les decía recién, yo tengo la impresión de que se está repitiendo la experiencia de soja y glifosato en el sentido de que hay información científica, no solamente de nuestro país, sino de, de muchos otros países con ciencia y tecnología muy avanzados, que están alertando sobre esta situación. Lo que sucede es que Como también se dijo, eh, el área científica, podríamos hasta decir el área científica seria, es decir, la que la que realmente se preocupa por la por la salud de, del ser humano, de toda la biósfera, biósfera y, y, y de todo el planeta, no suelen ser escuchados cuando hay intereses económicos que eh, en general ganan ganan la carrera a, a los científicos. Eh, en este momento hay grupos de investigadores que están estudiando desde hace años la, la, la acción de los agro, agrotóxicos, no solamente en relación a soja, a trigo, sino a muchos otros productos, y, eh, bueno, eh, pasan desapercibidos. La, la, digamos que el establishment formado entre gobiernos y empresas multinacionales eh, eh, ganan siempre eh, la carrera. En el caso del trigo, los desarrolladores del trigo transgénico en Argentina eh, advirtieron de entrada que la transgénesis tenía las ventajas de resistencia a la humedad, al exceso de humedad o a la falta de humedad. Y eso hubiera sido suficiente, de hecho es suficiente, para que el trigo transgénico se convierta En una, eh, una, en una fuente de divisas muy importante. Lo que sucede es que si yo a ese trigo le agrego el agrotóxico, las ganancias van a aumentar. Sin... Y eso es básicamente lo que está ganando la claro. el eh, Doctor Robacio, el, lo que usted señala en el artículo, entonces lo que nos venía diciendo es que Eh, se proyecta que, que digamos toda la producción o la mayor parte de la producción de pan por ejemplo y de los productos panificados se va a hacer en Argentina o ya se está haciendo con esta variante de trigo transgénico? Bueno, yo no yo no podría dar números porque incluso no es fácil de conseguir eh, números claro. para responder en forma muy muy concreta. Pero la sensación es que se está repitiendo lo mismo que con soja y glifosato desde el momento en que si ocurre lo que lo que ocurrió y sigue ocurriendo con soja y glifosato el agricultor el chacarero grande o pequeño no tiene más alternativa que comprar la semilla transgénica no puede eh, no puede eh, coleccionar semillas propias para la próxima siembra. Eh, en general, las empresas que venden estos productos lo venden ya en un combo con el agrotóxico, o sea que es, un, es como un callejón sin salida en donde hay pocos controles, porque cuando a veces se reconoce que el agrotóxico es realmente tóxico, como cualquier herbicida, que es tóxico por definición, Eh, a los humos se dice, bueno, pero eh, eso está advertido en los, en los bidones de, de glifosato o del agrotóxico que sea, eh, lo que pasa es que la gente no se cuida y realmente no hay ningún tipo de control. Eh, la gente que pulveriza con agrotóxicos no, no es controlada en cuanto a las medidas mínimas de utilizar eh, ropa adecuada. Eh, no vamos a ver a, a ningún pulverizador de agrotóxicos, sea en aviones o sea a través de los mosquitos eh, disfrazados como un astronauta para salir al campo a fumigar. Nadie lo hace. Claro. Eso lo sabe el gobierno, lo saben todas las autoridades. Lo, lo que sucede es que no hay control. Pero sobre, so, si, si la falta de control se suma a productos muy tóxicos, ahí ya tenemos una combinación muy peligrosa. Claro. Y, ¿Y esta variante de maíz se suma, dice usted en, la, en el artículo, a unas 60 ya eh, variantes autorizadas en la Argentina de, de maíz transgénico? Eh, hay 60 variedades de semillas. Hay ah, semillas, uh -huh. digamos, las más conocidas son soja, ahora el trigo, pero la, eh, eh, tenemos algodón, tenemos maíz, tenemos diferentes tipos de semillas Eh, que según los datos ascienden a unas 60 en total, de las cuales eh, prácticamente todas pertenecen a lo que fue Monsanto, es decir, la actual Bayer, o a, la, a una empresa china que es eh, Singenta. Eh, quiere decir que hay, hay una, una gran cantidad de productos transgénicos aprobados ya en la Argentina desde hace muchos años. Claro, claro. Eh, estábamos viendo algún artículo eh, que publicó la agencia de noticias Tierra Viva Esto es de mayo de este año Donde hablaban de que eh, con la siembra en marcha La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales Anunció que iban a rechazar cualquier evento transgénico de este cultivo de trigo HB4 Para los embarques de exportación Eh, por eh, los resultados, dicen, que ha dado en cuanto a rendimientos eh, y que hay resistencias en, en, en ámbitos del agronegocio a esta variante. Eh, dicen, no existen cambios en las condiciones de comercialización de trigo argentino que se mantienen libres de presencia de variedades que contengan eventos genéticamente modificados Dijo Gustavo Hidígoras, presidente de esta Cámara, en una carta de advertencia a los productores para la siembra de trigos. Eh, ¿Algo de esto usted ha percibido, de estas reacciones? Bueno, siempre, eh, siempre conviene hacer una diferencia entre un producto transgénico y cuando ese producto transgénico... es combinado con un agrotóxico con un herbicida Ajá. son dos cosas diferentes ya el trigo o cualquier producto transgénico tiene sus problemas o sus bemoles pero eh, cuando a eso se adiciona un producto agrotóxico ahí ya se convierte en algo muy grave al punto que eh, en muchos países de Europa este tipo de trigo combinado con el glufosinato de amonio ya fue prohibido Claro. O sea, hay países donde ya fue prohibido, países de la Unión Europea, eh, por la toxicidad del agrotóxico, no, no necesariamente por lo del trigo transgénico per se, que como yo había comentado antes, es un trigo resistente a la sequía y al exceso de humedad, que eso fue probado en campo, Eh, en los laboratorios argentinos donde se ha desarrollado el problema es cuando se agrega un herbicida, un agrotóxico eh, ahí sí porque ya no solamente se, se aumenta eh, la toxicidad del producto final eh, sino que el agricultor está obligado a comprar ese combo de acuerdo a la experiencia que ya se ha tenido de muchos años con los anteriores productos como la soja glifosato tan conocida Ahora, doctor, ¿y cuál? uno se pone a pensar con todo esto que usted nos está contando, que hemos hablado varias veces, ¿cuál es el futuro de todo esto? ¿Qué va a pasar de aquí a 10, 15 años? Yo sé que uno no puede hacer tanta futurología, pero sí imaginarse lo que puede ocurrir, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que lo que puede ocurrir, haciendo una, un razonamiento muy simple, es que si no se produce algún tipo de medida que controle este tipo de, de cambios, Eh, el futuro no es eh, no es favorable, no es promisorio desde el punto de vista no solamente sanitario humano, sanitario animal, de, digamos, forma parte del gran combo de la de la contaminación, sobre todo de productos alimenticios. Eh, si a eso le agregamos eh, la guerra en curso, el encarecimiento de alimentos, etcétera, claro. eh, bueno, es difícil... Decir qué, qué va a pasar de aquí a 10 o de aquí a 50 años, eh, más allá de que algunos países sí van a lograr una entrada de divisas importante, eh, pero eh, el costo humano, digamos, o el costo de nuestro planeta como, como biósfera eh, eh, es bastante impredecible. claro ¿Cómo será? Digamos, la... no tenemos... No, no tenemos manera de decir yo este pan lo voy a comprar porque no tiene, claro. o este pan sí lo voy a comprar porque es más sano, o sea sí, claro. eh, tendría que venir con la información en, en etiquetas, ¿verdad? como se está haciendo en, en algunos otros productos, sí, y bueno eso desde ya, por supuesto que sí. Ahora cuando es algo tan generalizado, eh, porque Según la perspectiva que uno puede vislumbrar de todo esto, eh, está mucho más generalizado en el sentido de más cerca del ser humano eh, esta, este producto tóxico desde el momento, como les decía antes, que la soja, hay muy pocos seres humanos, al menos en nuestro medio, en nuestros países latinoamericanos que, que, que consuman soja, no es... un producto muy apetecido por, por, nuestros, por, no, eh, por nuestros coetáneos pero el trigo es algo que come todo el mundo claro. así que yo diría que en perspectiva puede ser eh, mucho más serio el problema que con la soja sí, ¿Cómo será la cosa de estas reacciones de, de sectores empresariales que, que le comentaba de la prensa argentina ¿no? que a esa posición de la Cámara Eh, que le comentaba, eh, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, por ejemplo, se sumó la Federación de Acopiadores, que presentaron demandas judiciales el año pasado para que el Poder Judicial argentino frenara la, libera la liberación de la variante de trigo HB4. La Cámara de Exportadores... sostenía en su demanda que las resoluciones por las que el gobierno autorizó este evento transgénico no cumplió con las exigencias de transparencia y participación ciudadana y hablaban de un riesgo comercial, pese a que también quien, quien impulsa eh, Bioseres, por ejemplo, que usted mencionaba, se van asegurando que, que esté autorizado esta variante de trigo en los países a donde van a exportar, ¿no? como usted mencionaba, en Brasil, lograron también la autorización en Australia y Nueva Zelanda eh, y otros países como Indonesia, Estados Unidos y Colombia. ¿no? Eh, Bioceres avanzó con la siembra de este maíz transgénico y, eh, por ejemplo, en febrero de este año la empresa confirmó que la producción de trigo estaba siendo procesada por 25 molinos harineros. Sí, bueno, acá entra acá entra otro factor con el cual es muy difícil incluso mantenerse informado, Ajá. porque la mayor parte de las grandes empresas que en este momento están atacando Eres Tengamos en cuenta una cosa, Bioseres es una empresa argentina y está patentado en la Argentina, ese, este trigo. Eh, eh, tenemos 60 productos eh, que han sido importados por enormes conglomerados empresariales, multinacionales, que están también actuando en la Argentina y en, y en muchos otros países. Los intereses de esas grandes empresas, por supuesto que van a estar en contra de Bioseres y lo van a atacar, ¿Con realidades o con falsedades? Eso da lo mismo porque manteniendo, digamos, eh, dominados los medios de, de información pública, eh, no es eh, absolutamente extraño que con razón o sin razón las grandes multinacionales, las empresas, incluso lo, lo, los gobiernos, eh, tengan algún sesgo en contra de este trigo transgénico. ¿Por qué? Porque están defendiendo sus propios intereses claro. y que, que están incluidos en, la, en las otras 60 semillas transgénicas. O sea, eso hay que tomarlo con pinzas. Sí, No, no es e que se hayan transformado en, una... en, en defensores de, de comer sano, ni mucho menos, ¿no? No, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Y yo, yo insisto en una, en una cosa que eh, no es sencilla, en el sentido de que el trigo transgénico... patentado, creado y patentado en la Argentina, eh, es un trigo resistente a malas condiciones del tiempo, independientemente de que esté adicionado a un agrotóxico, o sea, lo que quiero decir es que se puede utilizar este trigo probablemente eh, en, en, en muchos mejores condiciones sanitarias sin el agrotóxico. Eh, eso tengo entendido que incluso la, la, la creadora, la doctora Chang, que es la creadora, digamos, de este, de este producto transgénico, eh, lo advirtió de entrada de que los chacareros no estaban obligados a sembrar el trigo transgénico junto con un agrotóxico. Pero en este momento yo me temo que ya eso se salió de control sí. y lo único que se va a vender de acá en adelante es el combo de... El trigo HB4 más el glufosinato de amonio. Eh, doctor, eh, un oyente acá consulta, José Andrés, dice, buen día, estoy en duda con respecto a la alfalfa, pues en Estados Unidos la estaban seminando y fue prohibida. Más la anunciaron con bombos y platillos como gran inversión de plantar alfalfa transgénica en Uruguay. ¿Se sabe algo de esto? Pregunta. ¿Hay alguna información al respecto? Eh, la verdad es que tengo que reconocer que desconozco, Ajá. porque son muchos productos extranjeros. Claro, claro. Productos vegetales son muchísimos. No me animaría a decir que todos, pero eh, yo creo que no estaría muy errado. Eh, en el caso puntual de la alfalfa, desgraciadamente no no le voy a poder informar. Eh, no no tengo conocimientos. Bien. Sí, vamos a a buscar sobre esa. Eh, sobre esa variante también, si se está dando la, en la región. Bien, ¿algo más que quiera decir para, para redondear este tema, doctor Robacio? Eh, bueno, no, yo creo que vamos a repetir un poco lo que ya en otra oportunidad hablamos de la soja, ¿no? Claro. Este, desgraciadamente, el mercado eh, sigue beneficiando a la explotación mega empresaria. y además tenemos el discurso hipócrita de que en el mejor de los casos se habla de que esto es un mal necesario así que yo creo que tenemos eh, tenemos mucho para hablar sobre todo alrededor de la de esta enorme palabra que es la ética en la en la producción de alimentos sobre todo muy bien y esto queda eh, planteado para la sociedad para la comunidad científica Eh, académica pero también para la sociedad toda de qué hacemos ante esta ante realidades como estas no de no dejar esto meramente en artículos científicos o en debates de ciertos sectores sino que todos deberíamos preocuparnos por esta realidad instalada en nuestros países doctor robacio le agradecemos una vez más este rato para radio Centenario desde córdoba y le mandamos un abrazo seguimos en contacto. Seguimos en contacto, fue un gran placer nuevamente estar en contacto con ustedes y con, y con los amigos uruguayos, así que será hasta cualquier momento. Hasta pronto, un abrazo.